Eh, el primer cuarto, perdón Después, 41-36 El primer tiempo Cinco de diferencia, no más que eso Arranca ya el tercer cuarto Libertad se pone en juego, lo emparda con, con buenas acciones ofensivas de el, la, la, el perímetro, la mitad de la cancha Con Bullino que lo, que lo levanta y se pone realmente muy bien Eh, y después bueno eh, ya 5 puntos en el tercero 66-61 y después en el resultado final 90-81 con buenas actuaciones de Sims para el equipo de Regata con 24 puntos bien por eh, eh, por el, el base que es un anotador, es un guardia y pero juega muy bien muy bien Drinker evidentemente Regata tiene un problema de defensivo eh, Drinker es su jugador quien ataque juega bien ayer me pasaron más la pelota y yo 16 puntos, 4 rebotes. Eh, buen buen partido para él, bien Arengo, en el en del banco con 9 puntos. Termina sumando Pablo siguiendo no tuvo una buena noche con con 12 puntos, Martina Puerto rebotes, y pelotas recuperadas y 7 puntos y en Libertad como decíamos el perímetro con 16, este para para Brucino lo mejorcito 113 para para Mace con con 4 rebotes. Buen trabajo de Ruiz a lo largo todo el partido, intermitente, por ahí es corto, pero el tipo terminó con 7 rebotes, una etapa, 3 recuperos y 12 puntos. Y bien cristian este que termina con 5 rebotes y 13 puntos. Fabio, lo viste ayer, pero ya tenemos en comunicación telefónica al Negrito Espinosa. ¿Te querés, querés saludarlo? Ahí está. Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Fabián Pérez, Santiago Hortega, Franco Magistri, y yo y todos de Habana te saludan. ¿Cómo andas, Fablito? Hola, buenos días. Muy bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Eh, ¿Descansando o, o ya estás repuesto del partido de la noche? No, no, todavía, todavía estoy descansando un poco, que la tarde tengo entrenamiento, así que aprovechando la mañana libre. Está bien, hoy hoy después del partido entre ¿y cómo es el entrenamiento en día posterior, Pablo? ¿Es exigente o es un entrenamiento más de recuperación, elongación, repasar conceptos? No, el entrenamiento de hoy, sabiendo que mañana tenemos tenemos otro partido, es un poco y un poco, un poco de, de elongación, un poco de regenerativo, y también pensando mañana en el partido contra San Martín. Claro, porque mañana tiene la vuelta del Clásico, lo tienen en el estadio de, de San Martín, y el Clásico te da un poco de oxígeno, ¿no? Y, y es como que si vos ganás ese partido, no te que después tener chance de perder y estás tranquilo, pero sí te da este un poquito de, de oxígeno en cuanto a que ya ganando un clásico el otro lo puede pensar de otra manera ¿no? Sí, es como como todos los clásicos todos los clásicos son distintos se eh, nos pasó lo que la semana pasada cuando jugamos en casa que para nosotros era una expresión importante porque teníamos que ganar, porque veníamos con una racha negativa así que ahí nos dio, nos dio para poder estar iguales y poder superar los próximos partidos que nos tocaron como el tanto del de ayer Eh, estar un poco más tranquilo claro, y, y con respecto al partido de la noche eh, yo decía en el arranque del programa que eh, si bien es cierto que lo, lo ganaron eh, de casi de punta a punta el juego pero nunca hubo una distancia muy grande sacando un pasaje donde ustedes llegaron a sacar creo que 15 si no me equivoco, después el partido estuvo siempre en cuadra entre 5 y 7 puntos el hizo un buen juego si, sí, pasó casi todo el partido igual el, el primer cuarto y el segundo Pareco nosotros supimos sacar una, una ventaja terminando el primer tiempo, pero bueno, Libertad nunca nunca bajó los brazos y siempre estaba ¿viste? ahí en juego. Nosotros pudimos cerrarlo mejor el partido, pero también fue fue un, un partido un partido duro, como decís vos y bueno, por suerte fue para nosotros. Chicos. Hola Nerito, ¿cómo vas viendo esta temporada? Una más en reñatas, pero en una conferencia norte que sabemos que tal vez es una de las más duras de en años, ¿no? Si bien cada, cada año eh, es difícil, digo, el, cómo se armaron los equipos y las expectativas que tienen varios de campeonato, no solamente competir, eh, hace que sea una conferencia norte tal vez una de las mejores en años. Sí, creo que esto, estos últimos años eh, siempre hubo una diferencia entre la norte y la sur, pero como decimos, la norte este año se, se puso, o casi la mayoría de los equipos hicieron un buen plantel. ...de los cuales años anteriores capaz que era de la norte era tres equipos no malo que iban a pelear y este año es como que cualquier equipo le pueden ganar a cualquiera y se armaron todos los equipos se armaron se armaron bien así que ah, creo que es de la última la mejor que se que se armó y en cuanto a regatas ¿cómo lo ves que de algún modo mantuvo una pequeña base quedaste vos... quedó paolo quedaron algunos de los chicos pero que trajo por ejemplo tres extranjeros totalmente nuevos para la competencia Y sumó a Martina, que ya conocía el club, y a Ramírez Barrios. Sí, el, el club dejó del año pasado cuatro jugadores, Paolo, Javier Sain, eh, Juan Piarengo y, y yo, y como decimos, trajeron tres, tres extranjeros nuevos que no conocían la liga, que obviamente al principio costó un poco, cuesta por ahí en algunas cosas eh, por no conocer la liga, pero bueno, se están acostumbrando, están eh, ayudando bastante al equipo y entienden rápido que eso, viste, por ahí... Eh, en un americano es complicado para no conocer la categoría. ¿Y en qué aspectos crees que son fundamentales estos tres americanos? Creo que los tres lo tres entienden el juego, o sea, entienden lo que es lo que es la liga, eh lo están, lo están entendiendo más que nada, porque al principio ellos pensaban que la liga no era tan fuerte, que no era tanto con con contacto y ahora se dan cuenta que para jugar, viste que hay un hay bastante roce, así que se están acostumbrando a eso, eh el, los dos bases que tenemos son muy inteligentes y muy rápido Y eso ayuda a que el equipo eh, mejore en, en la parte ofensiva Y si bien ustedes tenían un extranjero como el paraguayo Martínez Que era casi un, un argentino más eh, Jugar con ah, extranjeros este, en la base Ya era correntino ya Ya o sea, era correntino, ¿no? <risa> Ahora se diferencia mucho el hecho que sean los dos bases extranjeros Aunque, bueno, Vidal es uruguayo y el hecho del idioma ayuda ahí mucho Sí, el caso de Pepo para nosotros es, es como nos pasó con Javier Eh, entienden el juego, saben que, cómo es el sistema porque les gusta ver lo que era la Liga Argentina entonces él entiende un poco más todavía y se acostumbra al mismo estilo que tenía en, en Uruguay y el Isim se está acostumbrando era ¿eh? un base que, que en otras ligas que jugó era distinto y ahora vio que era totalmente lo contrario de lo que venía jugando él así que bien, bien, la verdad que a pesar del poco tiempo que llevamos los dos se están acostumbrando bien te saco de tema y te llevo al Clásico de mañana. Ya después de la victoria, ¿ya la gente se empieza a vivir este clima en Corrientes? Sí, fue antes del primer Clásico, la gente ya, el partido anterior ya, ya, ya, pedían, ya pensaban en el Clásico, ayer lo mismo, eh, la gente siempre la, la gente siempre te va a pedir obviamente que el Clásico se gane, eh, pero como todos saben y ellos también saben que todos los Clásicos son distintos, ahora nosotros, nosotros ahí de visitante, y bueno, tratar obviamente de ganarlo. Eh, estamos hablando con Pablo Pinoza, el galero de, de regatas de corriente, eh, exjugador o jugador eh, en algún momento de la selección argentina también. Pero, eh, a, a ver, parecen dos equipos por momentos. Estamos hablando de regatas, ¿no? adelante son un equipo de temer, en, en casi todas las manos hay gol, este, y, y, y terminan siempre haciendo un porcentaje de puntos bajos, importante son un equipo del silbo, eh, son o, o, o el más goleador o uno de los más goleadores de la liga, pero atrás tiene unas lagunas que, que ayer yo lo marcaba en un momento en la transmisión, cuando estábamos con, con Juan Carlos y con David, y por ejemplo cuando Libertad llevaba, después tendría que hacer la cuenta final, en un tanto que tiraron un momento de a Tramillón los 50 puntos que llevaba Libertad cuando Libertad había convertido en 50, ya promediando el tercer cuarto, 36 puntos de esos 50 habían sido la zona de la pintura. Es como que le entran muy fácil por ese lado. Supongo que deben estar trabajando para mejorar eso, ¿no? Sí, que creo que el primer cuarto ya, o los primeros minutos del, del primer cuarto no metieron mucho ahora en la, en la zona pintada. Eh, es una cosa que... Se está trabajando con, con Gaby, tratar de tomar buenas decisiones, más que nada adelante, para que no nos pasen después cosas en, eh, que nos hagan un contragolpe o o goles fácil de uno contra cero. Eso se está trabajando y creo que va, hay cosas que van, se va cambiando, obviamente que cuesta cuesta un poco por, por el sistema de como que por ahí no se puede entrenar mucho y viste, te toca muchos partidos seguidos, pero estamos tratando de mejorar esa parte. Y en lo, en lo personal, ¿cómo te encontrás? ¿Estás bien físicamente? ¿Estás contento con tu tarea hasta aquí? ¿Tenés mucho más para dar? ¿Estás contento con, con, con las últimas dos temporadas? ¿Qué balance haces? Sí, la verdad que, que, que estoy contento en esta temporada. Creo que Gaby nos da mucha mucha confianza a, todo, a todos los jugadores, tanto a Paolo que para nosotros de líder, hasta el último jugador que, que tenga que entrar de los juveniles. Eh, nos da confianza, entonces eso te ayuda al día a día a ser mejor y en los partidos también está tranquilo así que esperemos seguir igual y o, o dar un poco más para el equipo Benito, este, gracias por el contacto, eh, buena victoria de regata, se van se van armando se van posicionando dentro de la competencia dentro de la conferencia norte como bien decías vos al principio que preguntaba Santiago con, con una conferencia norte complicada pero de a poquito van van encontrando el juego, así que nada, seguir trabajando, esto es muy largo, recién arranca, a, a, a descansar ahora para después tener un buen entrenamiento de la tarde. Un abrazo enorme y saludo a toda la banda. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, saludo a, a todos ahí en la mesa. Ahí está. La palabra de negro Pablo Espinoza, ¿eh? que nos contaba un poquito de, de la victoria de ayer, en 81 de, de Regata de Libertad, algunas cositas que quedaron, los 24 puntos del Sims, como dijimos recién. Eh, buen trabajo de Winkler eh, en puntos y, y en rebotes este seis rebotes para él eh Bruxino fue los resultados